Una y plantita empezaron a embistir a en la biblioteca de la escuela, leyendo miles y miles de libros. Hasta que encontraron un l i b r o que grababa de esa misma p i e d r a que decía: La piedra contiene un á g i e r Se llama Pepatuco. o Estos e n Saturno y se llama Pepatuco. La única forma de liberarlo es ir a la c i a Cueva esconderse, escondía el bosque、Sin、y、detras. decirte n、no、v e c e s su nombre. Si lo liberas, se d e s c o n t r o l a a Eh, tenemos que decir tres veces, no existe.